minutos pasaron de las 7 de la tarde, bienvenidos como todos los días a estos Racing por Radio Argentina M570 Los estamos acompañando con toda la actualidad de la Academia hasta las 20 horas en nuestra casa, Radio Argentina, que bien que se escucha Cada vez mejores repercusiones tenemos en la radio y, y agradecemos que las autoridades nos hayan abierto Lo decimos habitualmente Por nos abrir las puertas de una manera y, y nos sentimos realmente muy cómodos Y sé que el oyente también se siente cómodo Por escuchar un programa de Racing En una radio que esté a la altura de las circunstancias eh, Así que les damos las bienvenidas a, a todos ¿no? Para que participen de estos Racing Hasta las 8 de la noche Aquí estamos para traerles mucha información Mucha actualidad del equipo de día Eh, seguramente tendremos alguna palabra de algún protagonista en un rato nada más Pero la primera palabra del primer protagonista, porque lo es Es la de mi amigo Diego Morris, que está aquí en el piso ¿Cómo le va Morris? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Leo, muy buenas tardes para todos los hinchas de Racing Como siempre, tratando de, de acercarnos día a día a lo que será la decimotercera fecha Viendo un poco cómo, cómo se va a armar este equipo Más allá de que supuestamente... Eh, ya está armado hace varias, varios partidos que viene repitiendo el mismo equipo sube el día pero la derrota del otro día imagino que habrá golpeado desde lo... no digo anímico porque me parece que la palabra anímico Racing no está con problemas, si sí hablo específicamente de lo futbolístico yo creo que el partido del otro día frente a Vélez al técnico le habrá re hecho replantear algunas situaciones algunas cosas específicamente porque Racing Eh, estuvo mucho tiempo perdiendo 1 a 0 el partido y, y en ningún momento eh, se vio cerca el empate entonces me parece que a partir de este partido estuve pensando los partidos que Racing jugó visitante y Racing ha perdido varios partidos visitante eh, de hecho ha perdido dos ha ganado algunos ha ganado también eh, con Argentinos Juniors y el partido frente a River y después ha conseguido algunos empates O sea, no es un, un equipo que salga de, de Avellaneda y tenga la seguridad de que no va a perder. Tigre va a ser un partido difícil, pero eso obviamente lo vamos a hablar más el viernes. Yo estoy pensando específicamente en esto que dijiste vos. La posibilidad ayer de que Camoranesi ingrese desde el arranque. Me gustaría saber por quién sería, o por lo menos si su el día lo tiene claro. Yo creo, y repito lo que dije ayer, para mí por una derrota no va a cambiar. Va a darle una chance más a este equipo y repetirá por quinta vez el mismo equipo yo creo que sí. Eso es la posibilidad más firme en realidad Morris. la chance de que Camoranesi pueda volver a ocupar un lugar dentro del equipo titular se pura exclusivamente a un pensamiento que tiene el técnico mm. a, a un análisis que él internamente ha realizado porque ayer lo manifestábamos no se fue para nada conforme el partido ante Vélez por más que en el discurso demuestre otra cuestión demuestre que tal vez eh, el camino sea este pero en los 90 minutos de Vélez eh, le ha quedado un sabor eh, un tanto amargo, amargo a su del día... que no ha quedado conforme y eso se lo ha hecho saber a los propios jugadores... por eso uno pensaba y analizaba y además eh, se informaba... tratando de, de reunir la mayor cantidad de información posible... Eh, en base al pensamiento del técnico... ¿qué es lo que piensa su el día? si realmente piensan que camoranesi en el corto plazo puede tener la chance de jugar ante Vélez, para el técnico ¿no? después podemos discutir si esto es así o no pero para el técnico, para su el día ante Vélez Camuranesi le dio algo que no tenía ¿no? Eh, no solamente con aquella corrida que termina ingresando al área y que muchos pedían penal que no fue eh, sino con el manejo de la pelota, eh, Racing pudo tener la pelota ante Vélez solamente en una parte del segundo tiempo nada más cuando ingresó Camoranesi después eh, el resto fue todo de Vélez, fue todo de Vélez, por eso digo eh, en el análisis del técnico de Racing eh, aparece esta cuestión de saber si puede contar con Camoranesi para el partido ante Tigre. Yo creo que es un plan B, que el plan A sigue siendo este equipo titular que viene presentando durante cuatro partidos consecutivos para mí va a ser el quinto ante Tigre y se va a repetir la misma formación, pero bueno será tema eh, de análisis y de información durante toda la semana Había de cuenta que todavía no hubo un ensayo formal de fútbol. Ayer cuando cerramos el programa Oscar Forlano decía eh, que si bien es cierto lo, lo que vos hablas de Camoranesi podía llegar a ser una posibilidad, pero no había nada firme con respecto a eso eh, él planteaba una, una pregunta, más conociendo a su del día y viendo la actualidad de Cámpora eh Y le decía a la gente, se lo trasladaba Y, y obviamente eh, Esto es una cuestión más que nada No sé si de gustos O de lo que uno piensa que puede hacer el entrenador ¿Sube el día? ¿Tendrá la duda en la cabeza de volver a incluir a San? ¿O seguirá con Cámpora? Entonces la pregunta era ¿Cámpora o San para este momento? Eh, hoy Cámpora es el titular En la primera parte del campeonato lo fue San Veremos qué pasa con los próximos partidos de Cámpora Si es que sigue jugando... Eh, el ex jugador de Huracán desde el arranque, ¿no? Se lo podríamos preguntar al mismo, Javier Cámpora, ¿cómo le va? Buenas tardes, estamos en Argentina, en este Racing de 570 Diego Morris y Leo Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ahí la está... bueno, como titular, seguramente lo has escuchado en plantea esta duda, eh, si seguirá a corto plazo jugando Cámpora o si lo hará Sánchez. por lo pronto, eh... ¿Te sentís con confianza como para Seguir eh, siendo titular En Racing? Sí, esa vez que Habría que preguntárselo a Luis No, uno está tranquilo eh, Sabiendo de que de que, bueno, eh, de que bueno Uno trata de hacer las cosas Lo mejor posible Después el eh, el que decide es Luis Y y bueno Uno está para ganar los órdenes, eh Para tratar de los minutos que sea, eh, ayudar al equipo, eh, así que por ese lado soy, soy tranquilo y, y bueno, se verá, se verá a, quien, a quien le tocará jugar. Eh, está claro Javier de que eh, tener a San en el banco de suplentes, mete eh, un poco de presión, eh, el hecho de no haber podido convertir los últimos partidos, evidentemente hace que el técnico en algún momento puede llegar a analizar la chance de volver a, a modificar eh, lo que es este eh, eh, el sector de ataque para Racing y la posibilidad de que Sam vuelva a ser titular tengo una pregunta que tiene que ver puntualmente con, con, con las críticas que en algún momento para Sam han sido muy severas, han sido muy severas sobre todo en, en aquel partido con el estudiante de la plata cuando le toca salir en segundo tiempo y fue silbado por la gente Pero te digo si, te pregunto si es injusto a veces el análisis puntualmente en el puesto de número 9, porque da la sensación, una opinión muy personal, te dejo afuera de esto por supuesto, me da la sensación que al 9 se lo va a convertir o no convertir, y muchas veces no, no se fija la, la opinión pública o la prensa en algunos casos, eh, al no pensar si si productivo puede ser para el equipo o no. Y, y solamente en análisis de, de los goles que puede convertir o no? Pero es así, a mi entender el, el puesto de arquero es el... No sé si llamar grave, el, sino el, el, el, el más difícil y después el que le sigue es desde el, el del número 9 eh, Siempre se lo... se lo juzga por eso, por, por el tema de los goles y, y es algo normal, ¿no? Eh, ha pasado, va a pasar y pasará, eh, pasará siempre así no eh, eh, eh casi siempre este, se se, se jura por el por los goles y es parte del, es parte del juego no es parte de, de esto y, y bueno uno eh roba el cuerpo eh, eh, así que desde la respeta eh los alumnos que Es que así, el nueve siempre con la lupa, a ver si es más gol. El problema en este Racing, si uno busca cuál es uno de los principales déficits, tiene muchas cosas en el haber, ¿no? Pero también en el leve. Y en el leve puede buscar uno esta cuestión de que a Racing le cuesta generar situaciones de gol. Y evidentemente esto a ustedes, a los nueve le termina jugando contra... Hoy te escuché en conferencia de prensa decir algo que me ha llamado la atención. ¿Qué responsabilidad de ustedes, de los delanteros también, eh, no generar situaciones de riesgo? Eh, me gustaría mucho más en el análisis. ¿Por qué decís eso? ¿Por una cuestión de eh, generar espacios o, o por otra cuestión haces otro tipo de análisis? Puede ser, eh, eh, uno, bueno, como como un delantero, bueno, tiene que tratar, ¿viste? lo, lo, lo, lo, lo dice en ese momento de, de generar esa situación digo gol, ¿no? de, de, por, ahí, de, por ahí cuando el equipo, eh, por ahí no está fino, tratar de crearla, y por ahí puntualmente en el último partido, eh, que ya hablé en eso, eh, por ahí no, no, no creábamos, puede ser por ahí, el movimiento, por, por, por, Okay. Javier, te sí, te estamos parando un poco. A ver, si te mueves un poquito mejor. Dale, a ver. Ah, está bien. A ver. Sí, ahí está bien, dale, a ver. Dale, no, pero te decía que, bueno, cuando uno habla de por ahí, uno elegido si bien el movimiento, eh, o por ahí no estuvo fino en, en, en, en, en el ante último toque, cuando digo anteúltimo último toque, eh, algo de de por ahí de poner a, a un compañero de cada gol, o, o, eh, o por ahí ser un, una opción a la hora de que el equipo por ahí eh, rival eh, presiona, eh, se puede dar un, un, un montón de cosas, ¿no? eh, por ahí el partido el partido este con Vélez, puntualmente fue en donde, en el primer tiempo, porque no, no creamos prácticamente, en el segundo por ahí se tuvo más la pelota, pero eh, por ahí nos faltó un poquito más de... De, de profundidad eh, pero pero bueno es algo de que de que bueno de que lo trabajaremos y y bueno y esperemos que, que, el, que el partido continúe tengamos esas esas chances y bueno tratar de, de, de completar sí. la mayor cantidad de, de ellas no eh, uno como como como delantero siempre se propone eh, crear situaciones y obviamente eh, capitalizarlas sí bien eh, yo eh, a ver hablando ¿sí? de, de su envía ya van 12 fechas yo remarco lo, lo, lo que está eh, en realidad eh, jugadores importantes como vos en un momento estuviste afuera ahora, ahora está afuera camoranesi san y generalmente no se nota ningún conflicto íntimamente cada uno debe querer jugar pero está bueno bien para el mismo lado, eso lo, lo lo digo como muy positivo y me parece que es un paso importante para que en un futuro se consigan cosas, estando bien ¿Sí? la... con el entrenador y entre ustedes me parece que eso es muy positivo y, y creo que en algún momento te lo escuché decir porque es un tipo de experiencia y, y sabes que los grupos cuando están bien eh, es una parte importante, ahora yo a tener la pelota, o sea si lo que si ¿qué tiene? dos jugadores y por el que generalmente son jugadores de recuperación y arriba tratando de una diagonal viento de un poquitito también saliendo Cuando me parece que es muy complicado No tenga la pena En las situaciones Se notó mucho Que esto ¿Te está De lo que te dicen. no Bueno, por ahí digo Que en estos eh, En estos últimos dos partidos Por ahí nos hemos enfrentado a, a dos equipos Que tienen Características similares En cuanto a Que tienen Mucha movilidad Tienen Muy buen trato de pelota Y por momentos Que nos llevaron a, a, a por ahí a retroceder un poco y, y a no tener la pelota y por ahí cuando nos tocaba recuperar la pelota la única por ahí manera de llegar era eh, mediante mediante un contragolpe no porque porque bueno hicieron eh, por ahí por momentos hacían valer eh, esos que hacen muy bien ¿no? eh de tener la pelota y eso eh sí somos conscientes de que de que nos está faltando eh, puede ser un poquito más de tenencia, eh, yo digo eh, ser por ahí más preciso ¿no? a la hora de ese de, de como te dije antes ante último pase eh, tratar de, de, de ser preciso de tener eh, triangulaciones y eh, eh, bueno y cuando no se puede se puede entrar llevar la, la, la pelota de un lado al otro eh, de una banda a la otra eh por ahí eso es, es algo que, que, que tenemos que, que mejorar y, y, y nosotros los partidos pasados eh, empatados y ganamos también eh, hablábamos y, y decíamos de que había cositas por, por mejorar y, y que éramos, que éramos conscientes ¿no? de, de, de que por ahí eh, con el correr de los partidos y cuando tengamos más conocimiento eh, esperemos que que, que, que, que sí, trae ese Eh, o sea, esa posibilidad de tener por ahí un poquito más de volumen de juego está claro yo, eh, Racing cuando ha tenido esta racha de partidos ganados eh, aquí en estos micrófonos yo, acá, evidentemente, eh, lo, lo complicado eh, enfrentarse a Racing y, y tener en cuenta la pelota parada Racing de pelota parada es un equipo muy peligroso y algo Lucha. Sí, sí eh, por ahí eh, ha pasado de, de, de que eh, va a la hora por ahí de recuperar la pelota la hemos recuperado por ahí en campo rival y y, claro. y, y muchas veces al, al tener jugadores veloces, jugadores muy verticales eh, por ahí en el caso de Lucho, en el caso de Ceturión que, que, que ellos con espacio son jugadores que, que lastiman y mucho Eh, muchas veces por ahí eh, tratamos de aprovechar eso y después lo, lo de la pelota parada también es otra arma no sí sí eh, eh, bueno que todo el equipo tiene no no, no. y yo creo que bueno hoy rasi puede buscar o no pero están, encontró una, una identidad de fuego una defensa eh, a mi entender eh, muy buena eh, que está haciendo muy bien las cosas Y, y sabiendo de que de que debemos mejorar eh, por ahí un poco en, en, en el en el juego no pero, pero bueno eso también viene en cuanto eh, eh, más conocimiento más rodaje más entrenamiento más más partido, eh, eso viene y hablando eh, volviendo a la pregunta en cuanto dijeron de grupo y eso eh, nosotros somos conscientes de que somos un plantel reducido en donde Eh, necesitamos de todo y eh, hemos jugado todo y, y bueno, acá el, el bien común de cada uno de nosotros es Racing y por eso eh, le toca que le toque eh, uno se siente respaldado se siente respaldado y con confianza eh, no solo del, del, del cuerpo técnico, sino del compañero ¿no? y, y bueno, son cimientos que que, que que hemos hecho que para el día de mañana conseguir algo es eh, Es muy importante. Hace un momento, eh, en lo personal, eh, el hecho de, de que delanteros... Bien, decía un poco esto, tal vez injustas a veces las críticas con respecto a los delanteros cuando no hacen goles. Pero, es personal? Si bien arrancaste cuando reemplazaste al que PSA muy bien, eh, participativo permanentemente, de hecho generalmente lo no sos, ¿te La experiencia que ha convertido Algunos partidos En los últimos partidos donde le ha tocado ¿Te ¿Vos tenés Tranquilo De Aníbal por ejemplo Que tuviste dos chances muy claras Que no lo compartiste O casi no tuviste chance No eh, Obviamente Tranquilo eh, a... sí sí Si sí, eh por ahí como dije, uno entra obviamente pensando y soñando de que tiene la posibilidad de marcar pero bueno para para llegar a eso tiene que quedar las situaciones ¿no? y en el partido con New en donde tuve ahí dos cabezazos muy claros eh, después bueno uno se repregunta y si y se dice por qué si hice bien no hice bien pero bueno te vas con la sensación de, de que de que bueno de, que se estuvo cerca de que por ahí la, la elección no fue la correcta fue la correcta mérito o no mérito eh, pero bueno obviamente de, de, de que de que uno eh, prefiere eso no porque si, si uno está ahí y genera situaciones está mucho más cerca del del, del, del gol no eh, por eso por ahí cuando a los a los chicos que recién empiezan y eso poner eh, y, y, que juegan en mi puesto siempre por ahí le, le, le, le, le digo de que Que traten de crear esa chance Y bueno, si están ahí errando Porque están ahí en el, en el lugar indicado eh, Pero no, si me voy No sé si llamarle más tranquilo Pero pero sí prefiero tener Las la, la, la, la, la situaciones de hoy En esto Racing por Radio Argentina M570 estamos hablando Con el delantero de la academia Javier Cámpora eh, Javier, ¿te consulto o te, te, te, te consulto Mejor dicho, por lo que se Viene, viene tío, luego la decimocuarta se viene. Y, y después Racing tiene que ir hasta Mendoza para jugar con Gómez eh, a partir de estos nueve puntos en juego que uno imagina de que eh, tal vez seis siete puntos Racing eh, es este, algo positivo pero a partir de entonces, estos tres partidos a, a partir de ahí sí se puede pensar en la posibilidad de, de pelearle a Google o a quien sea el campeonato, quedan 4 en disputa Y obviamente si, si tenés una seguidilla de buenos resultados y si se dan otros resultados, te puede dar la posibilidad de, de llegar a la recta final con, con posibilidades y, y bueno, y si se si da eso, eh, el, el equipo que, bueno, en casa caso de este, si llegamos así, eh, obviamente uno crece en confianza, eh, se ilusiona eh, y todo puede pasar, ¿no? Más en, en, en el fútbol que vivimos nosotros que que es todo tan parejo, que cualquiera le saca punto a cualquiera, pero bueno hoy eh, nosotros tratamos de de, de, de, de por ahí de, de no distraernos y de pensar del, del más allá, tratamos de ahora de pensar en voluntieres bueno, que que bueno es un rival que, que bueno ahora con el cambio de técnico eh, el primer partido le, le ha ido muy bien pasaron ahí fase de ahí de la copa eh ser un muy buen partido Tienen la necesidad de sumar y, y en su casa se hacen fuerte, así que eh, para nosotros, eh, para tratar de detrar el punto allá, vamos a tener que hacer un partido sumamente bueno, inteligente, y bueno, tratar de, de imponer ahí nuestro juego, de, de mejorar cosas, y lo que se viene haciendo bien, seguir manteniéndolo. Eh, está claro que antes del torneo ustedes decían con tres puntos estamos satisfechos es un buen objetivo para un equipo que se está armando que tiene muchos jugadores nuevos y, y es absolutamente comprensible eh, el objetivo que se habían trazado. Eh, te si sin no relajarse porque no está tampoco es tan lejos son tres partidos nada más eh, ganando tres de no los siete eh, Racing estaría cumpliendo por lo menos eh, el primer objetivo que se habían trazado. Eh, ¿realizarse el peor que les puede pasar eh, en esta instancia del torneo? Sí, yo creo que no no, no tendríamos por qué relajarnos no es que se, se, se, se ganó algo, se logró algo en eh, eh, donde por ahí se puede llegar a, a, a la relajación no al contrario nosotros somos conscientes de que, de, que, de, que, de que bueno de que todavía queda mucho en el campeonato, que todo puede pasar y está pensando en el partido el lunes y tratar de, de, de seguir sumando, ¿no? de, de, de volver a sumar. Es esa la, la, la, la, la realidad. ¿no? ¿No? De, la palabra relajación, no, al contrario. No, no, no, eso, no, no, no. Obviamente para ustedes eh, tiene un significado muy especial, es algo que tal vez no estaba en los planos, decía sí, Antón Ortiz el otro día. Eh, en... Eh, esa señal de partidos Ganar de arriba, San Lorenzo después de ganar de Santa Fe eh, Esta veces has integrado muchos planteles eh, El éxito deportivo muchas veces Cuando uno espera eh, Termina por decantación eh, En relajación ¿Esto pasó antes, eres ¿eh? No, no, no porque no. recién estamos pasando Mitad mitad de campeonato Estamos por, por entrar en, en el último tercio De campeonato, no no, no, no, no no, Por ahí se dio eh, que que hoy les fue mejor que nosotros que por ahí nosotros no le creamos las situaciones de gol que, que, que todo equipo requiere bueno, pasó más que nada por eso no no no, no. al contrario que, que mejor que nosotros eh, haber sumado puntos y, y bueno que por ahí que, que los de arriba no no sé no se vayan eh, a, alejando no no no serio de que un partido en donde por ahí las cosas no nos salieron como queríamos nosotros ¿Te ¿Tenés 30, 31? O sea, 30, 32. Entre 30 y 31. <risa> sí, viste que a veces en el fútbol a veces uno no, no termina de pasarle cosas que voy a decir, soy más grande que el técnico. Sí, sí, creo que... el Me voy a decir técnico. Mucho más grande. ¿Están los tíos? ¿Están los tíos? casi a la par en la edad o sea, las mismas vivencias digo, eh, te tocó alguna vez es eh, raro la relación con, con su día en eh, un respeto y, y él le muestra el tema de que él es el técnico o, o son compinches ese grupo nada, nosotros sabemos que él es, eh, es el técnico no es, eh, bueno, uno tiene una, una relación eh, entre comillas africana, uno habla mucho eh, el Habla mucho con, con nosotros, eh, con los más chicos también No, en ese sentido, la relación es muy, muy cercana Tenemos muy muy buen trato Sí, es la primera vez que me pasa eh, Me pasa de tener ahí un, un técnico eh, más joven que yo <risas> no, pero tú... Si algún si día un chico su por el tema que sea Agarrar la tijera yo ¿no? ese respetar tus mayores <risa> no, no, pero bueno Luis siendo por ahí un técnico joven eh, súper preparado ¿no? Super, eh, eh, bueno es, yo pienso no y por lo que bueno por lo que por lo que él comenta eh, debe dormir pocas horas y después empieza pura y exclusivamente en el fútbol, no él eh, está abocado 100%, por 100 a esto y, y bueno se le nota, se le nota con las ganas que tiene eh, y bueno y ya formado y un cuerpo, un cuerpo técnico muy muy lindo, muy capaz y, y bueno, esperemos de que tanto ellos como nosotros sigamos sigamos creciendo y, y que bueno que, que, que sigamos aprendiendo ¿no? de uno a dos Javier ah, eh, llevas ya un par de meses largos en Racing, eh, ¿te ha sorprendido algo de este club? algo que, que no esperabas Lo de la gente yo ya lo conocía, eh, yo bueno, creo eh, que bueno el fútbol argentino se sabe lo que lo que es lo que es la gente de raza, ¿no? que, eh, que Es pasional, que, que es muy fiel, es muy seguidora, eso, eh, obviamente que eh, parece que toca vivir cosas en donde eh, uno se puede llegar hasta, eh, hasta casi emocionar, ¿no? porque puede por haber tanta gente en el, en el, en el partido con Newell Pero, pero bueno uno ya sabe de, de cómo es el hincha de Racing sí me, me, me sorprendió el, el el grupo que encontré eh, los referentes que tiene el tiene Racing que, que son eh, son personas de, en donde siempre priorizan el grupo en donde eh, todo lo que lo que te y lo que dicen es para para beneficio del grupo eh, en cuanto a la, a la institución eh, muy ordenada eh, está todo donde tiene que estar cada cosa en su lugar eh, la verdad que en ese sentido en cuanto al club me ha llevado una una grata sorpresa no eh, eso eso habla de que, de que bueno eh, de que por algo que lo que prometen lo cumplen y y bueno eso uno para para para el jugador es muy importante porque eso da tranquilidad Eh, y bueno el día de mañana eh, se, se se crea eh, un nombre en donde, donde dicen eh, Racing es un, un serio es un club que que que, que, que está cada cosa en su lugar y y eso es bueno, eso es bueno no eh, sabiendo con todas las dificultades que, que hoy tiene el fútbol argentino eh, bueno hoy Racing se que hace un esfuerzo muy muy grande para, para tenerlo bien y y bueno a nosotros nos eh, sinceramente nos pone muy feliz de, de, de ser parte de esto ahora sí tengo la última javier eh, äh, sí ya te lo dije tres veces no te media una vez tuviste la posibilidad de comprar o por ejemplo y no eh, No, bueno leo, no. ve... poco, veo poco, sí. veo, veo, veo mucho, últimamente veo mucho eh Disney Junior, eh Discovery Keys cuando la... <risa> <risa> <risa> me comparan el, el tele, me comparan el tele, veo, veo poco y leo poco, sí veo mucho fútbol, ¿viste? pero pero bueno leer y eso está difícil acá en casa. Bueno eh, te lo consulto fundamental que eh, hay un trascendente que Razi está buscando un delantero para el próximo semestre. Eh, puntualmente creo que se mueva por todo el frente de ataque y, y esto te preocupa que llegue uno más ya tenemos bastante competencia no eh, no está... al contrario no no no todo, todo, bien, bienvenido siga este es para para sumar y nosotros lo lo, lo, lo entendemos así viste entra más competencia hay mayor posibilidad tiene tiene un técnico para elegir más exigencia para nosotros eh y eso está bueno, eso está bueno. Eh, eh, en, en lo personal al contrario, al contrario, todo el que sea que venga para sumar bienvenido sea. Bueno muy bien, ahora sí tengo tres o cuatro más <risa> Gracias por charlar con estos esto, radio, radio Argentina M570, eh, fue un placer, como siempre lo es, siempre muy buena predisposición para hablar con la prensa, lo cual eh, es gratificante y siempre lo, lo destacamos, así que muchas gracias por, por dialogar con, con estos Racing, ¿eh? Ya, no, por favor, un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo, hasta luego. chao Bueno, ahí está, la palabra Javier Cámpora, hoy por hoy, delantero titular del equipo de Luis Ubeldía Hablando todo un poco, ¿no? Hablamos mucho de fútbol, de este presente de Racing Bueno, hemos tenido la posibilidad de hablar con, con uno de los delanteros del equipo de Díaz Ahí está, y, y claro siempre, ¿no? Eh, me quedo con esa frase donde él dice Prefiero, aunque no me guste, errar los goles, pero tener las chances Y no como el otro día frente a Vélez, donde prácticamente no, no participó del juego Para un delantero debe ser muy complicado eso Y me llama la atención que haga autocrítica en lo personal Porque Racing no tiene situaciones de riesgo Porque la mayoría de las veces Por más que no lo hagan públicamente Pero te lo manifiestan por atrás En off, off the record Cuando un equipo no genera situaciones de gol Los delanteros se quejan ¿Qué crees que le haga si no me llega una? No me llega una limpia No es el caso de Cámpora que ha hecho autocrítica en lo personal y ha dicho fundamentalmente que es responsabilidad de los delanteros que Racing no genere situaciones de riesgo eh, Lo cual habla de, de un tipo de, que, que tiene autocrítica ¿no? Y es sensato a la hora de analizar eh, El momento del equipo, el momento del fútbol argentino eh, Bueno, ha sido un gusto Hablar con Cámpora Estamos pasados, no hemos hecho ni una tanda Morris, vendemos por primera vez en el programa No se olvide de llamar al 4535 5700 Es el contestador automático de Radio Argentina AM570 Nosotros nos quedamos hasta las 20 horas Haciendo estos Racing, Dale. Argentina Espacio Publicitario AM 570 Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social Trabajadores de ANSES Leonardo Fabre, Secretario General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 Me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir Es que todo lo que hago lo 19.39 en la República Argentina Seguimos en esto Racing por Radio Argentina AM570 Recordamos la vía de comunicación 4535 5700 4535 5700 Allí está Gastón en la operación técnica Editando cada uno de los mensajes que llega aquí A Radio Argentina AM570 Con absoluta libertad de expresión Para decir, obviamente, siempre con respeto Los que se les antoje Cualquier cosa, como lo hace Morris Aquí al aire, si lo hace Morris Porque no, no lo puede hacer cualquiera eh, Morris eh, Se ha hablado mucho de, del tema refuerzos Ya se empieza a hablar Del tema refuerzos Ayer dijiste el tema de, de volantes centrales Uno con, con manejo Sí. Y, y, y nos quedamos pensando, yo te diré Volati por, por una cuestión de que no se me ocurre otro sí. Pero bueno, es una cuestión para seguir hablando Bueno, un rato vamos a hablar más de, de este tema puntual Pero hoy hubo un susto en la práctica de Racing Tiene que ver con una lesión de Ricardo Adrián Centurión Que chocó con un compañero, una paralítica Hubo preocupación en Racing Para hablar de este tema lo tenemos al médico del plantel profesional de la academia Al doctor Javier Esviato Espero eh, ha pronunciado bien doctor, ¿cómo le va? A estar? Gracias para tenernos en estos Racing por hoy en Argentina, ¿cómo anda? ¿qué tal? buenas tardes, bueno casi, casi lo pronunciaste bien, ese es Diazlo, ese es Diazlo pero... Bueno bueno, listo, ahí eh. está, eh, me, me confundí entre la ola es el tema, ¿no? sí, no hay drama, no hay drama <risa> eh. bueno, y acerca de, de esta lesión de, de Adrián Centurión, Sí, lo, sí. lo dijiste muy bien vos como como estaba relatando recién fue un traumatismo en el muslo izquierdo y lo que normalmente se conoce como como paralítica eh, un, un traumatismo leve normalmente no tendría que tener ningún problema mañana lo vamos a volver a revisar pero de acá hasta hasta el par lunes es una eternidad no no creo que haya ningún problema para que él pueda estar a disposición de, de Luis Ubeldíaz. Bien, es la noticia, va a jugar Centurión, estará en condiciones. Por supuesto va a trabajar mañana y bueno, seguramente eh, pasado diferenciado. Eh, eh, no sé, capaz ni siquiera mañana, eso mañana cuando lo veamos vamos a ver si está bien va a estar a disposición del técnico también. No, no creo que tenga mayores problemas. Doctor, eh, lo saludo y, y le consulto. ¿Centurión es un jugador? Que tiene un físico, obviamente que, que desde afuera uno lo ve, usted lo, lo tiene todo el tiempo, a los jugadores Que resiste bastante los golpes, porque me acuerdo con Colón en la Copa Sudamericana eh, Mucha gente se asustó, nosotros nos asustamos la, la, la platea Y después se decía que era un esguince de rodilla y después terminó siendo otro, un golpe también eh, Bueno, sí, por sus características físicas, es bastante, diríamos entre comillas, elástico y normalmente resiste por su forma de juego y sus características, resiste ese tipo de, de embates igual y, bueno, y por la posición del campo en que en que juega también está siempre sometido a ese tipo de, de traumatismos pero particularmente ese día del, del partido contra Colón de Santa Fe sí había hecho un esguince rodilla porque la palabra esguince significa nada más que una torcedura, después puede tener lesiones, puede causar alguna lesión ligamentaria. Por suerte, en el caso de él, no hubo ningún tipo de, de lesión. Pero eh, las características físicas de él hacen que por su juego también esté expuesto a eso y por suerte, normalmente, no, no tiene ningún tipo de problema para seguir eh, jugando. Bueno, muy bien, doctor. El resto está en perfectas condiciones, ¿no? Sí, por suerte, ya por, por varias semanas consecutivas... Eh, el plantel está realmente 10 puntos, así que eh, en ese sentido no tenemos mayores problemas, no, no, no, no hubo ningún tipo de, de problema importante. Le consulto sobre una lesión que ha tenido Saja hace un tiempo en la zona lumbar eh, y que le ha mostrado oportunidades. Eh, ¿Cómo está esa lesión? ¿Es un tema o hay que tomar precauciones todavía? No, no, no es que tuvo una lesión, él tenía lo que se llama una lumbar, que sí. en la zona lumbar por sobrecarga, por sus características también, y no... Eso, él está bajo lo, la, las órdenes de los kinesiólogos, tanto de sí. alta como de le hacen periódicamente ejercicios para, para fortalecer todas las zonas abdominales y no, no tiene ningún tipo de problema, actual, no, no es que juega eh, limitado con algún tipo de dolores. ¿eh? Está bien, bárbaro entonces, pero están ejercitando, preparándolo como para sí, que no corra riesgos. Exactamente, sí, Porque es una cuestión, la lumbalgia es traicionera, ¿no? Sí, sí, el, por sus características, es un jugador que juega bastante erguido, sobrecarga un poco en la zona lumbar, esas son ya características propias de él, de su biotipo y bueno, y por eso tiene que hacer ese tipo de, de ejercicios no es el único jugador, siempre normalmente en la gran mayoría de los planteles hay dos o tres jugadores con este tipo de, de dolores y para eso están este tipo de ejercicios ¿no? Le hago la última y agradeciéndole doctor, eh, y que en los últimos partidos, no este último frente a Vélez, pero en los anteriores ha tenido que salir un poco antes por algunas sobrecargas No No, no, pero no Villar. Eh, lo que pasa es que está sometido a un gran a, a, a un gran desgaste físico. Sí, sí. No es que haya, no es que tenga una lesión. No, Villar está, desde el punto de vista físico, está bien. Lo que pasa es que sí, por supuesto, por su, su lugar en el, en el campo de juego, puede estar sometido a una una carga física mayor que otro tipo de jugadores, pero no, no, no, no tuvo ninguna lesión anatómica en particular que requiera más que el reposo unas 24 horas o tratamiento médico con con antiinflamatorios nada más ¿eh? mm. bueno doctor Viatlo espero eh, ahí muy bien muy hace bien muy bien hace poco me dijeron si en algún momento tenés la posibilidad de hablar con el doctor Viatlo sí. consultarle sobre su pasado como jugador que fue un volante es muy serio. criterioso me dijeron ¿eh? criterioso Puede ser Creo que te hayas dicho te... no. Creo que todo lo contrario Pero está bien Rústico. ¿Por dónde debe venir su informante? Mismo, bien, no revela la fuente, doctor No revela no. no nunca la fuente Está bien, está bien, está bien. Muy Buenas tardes. Tarde. Hasta luego. Que lo vas bien. Bueno ahí está la palabra del doctor Javier Sviatlo, hablando de la situación de Centurión. No tiene nada. Centurión llevando tranquilidad. Llevando tranquilidad. El lunes va a ser titular. habló también de Saja y este problema lumbar que tuvo hace un tiempo. La lumbalgia es muy traicionera. A cualquier movimiento. Eh, hace que corra riesgos Bueno, están trabajando especialmente con Saja Para evitar que esto ocurra eh, Habló también de Villar Sí, le pregunté por Villar porque, viste, no este partido con los anteriores Villar siempre con una sobrecarga Salía, viste, con ese miedo a que Te pueda pasar algo un poco peor Pero dijo que no, que se soluciona con un reposo un día y chao Con sobrecarga voy a terminar yo Si no me pongo las pilas para prepararme el próximo domingo El 4 de noviembre Domingo 4 de noviembre Cuando Racing Club Avellaneda tenga Su primera maratón oficial Voy a terminar con sobrecarga Me entrené muy poco, poco y nada Pero me la banco igual, Morris Se me olvidó del desafío Vamos a hablar de cómo está la organización Cómo nos estamos preparando, cómo está eh, El tema, cuántos cupos quedan Porque lo tenemos Lautaro Tabasco, que es eh, prácticamente la, la cabeza visible de, de la organización de la maratón Racing Incluida Avellaneda. Lautaro, Leo Paradiso, Diego Morris, aquí en esto Racing por AM570 te saludamos. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás? Leo, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo está la, la organización? Hay muchas expectativas. Me contaban el otro día que inclusive en cuanto a la cantidad de inscriptos, ha superado lo que fue la maratón oficial de Boca en su momento. Tal cual, eh, Boca tuvo su carrera hace 10 días eh, y tuvo una participación de, para hacerte bien exacto, de 778 corredores. Eh, el cupo de Racing era de 1.000, eh, hace unos minutos me acabo de analizar que se cubrió y ya se empezaron a vender las 300 eh, nuevas inscripciones que abrimos para que la gente que se haya quedado afuera se, se pueda sumar así que ya, hoy te puedo decir oficialmente que tenemos mil corredores para el domingo se puede decir entonces que hemos eh, superado las expectativas en definitiva porque ah, si hemos puesto cupos limitados de mil es porque pensábamos que íbamos a estar cerca de los mil pero no tal vez superarlos, eh, me pone muy feliz, me pone muy feliz porque el hincha de Racing tomó conciencia de que esta maratón no es solamente ir a correr, es también darle una mano a Racing y, y colaborar para construir una quinta cancha en el premio Tita y con lo que eso significa, ¿no? Así ah, es, la verdad que, como vos decís, la gente tomó conciencia, no, no está pensando de solamente en la carrera, sino en con el club, estos días pasaron cosas muy lindas, como escuchar que gente que se anota y no va a correrla, pero simplemente quiere colaborar, o que anota a sus hijos y que no la van a correr eh, solamente para colaborar, eh, no sé, de todo el trabajo de la gente de paso a paso, el apoyo de, del club, de, de los empleados del club, de los dirigentes... Eh, gente de afuera que se fue sumando para colaborar eh, el Colombati la, la gran mano que ha dado en, eh, en la organización la verdad que eh, no solamente eh, estamos muy contentos con el éxito en, de la carrera en cuanto a los inscritos, sino en toda la gente que estuvo colaborando Lautaro Diego, ¿cómo te va? Diego, ¿qué tal? Bien, vos sabés que aquí también va a haber una gran participación de estos Racing ahí eh, en la Maratón, estamos casi todos anotados pero la verdad No quiero eh, mandarme la parte, pero mucho tiene que ver la cantidad de inscriptos porque saben que voy yo con mucha gente que me acompaña Porque la paliza <risa> que le voy a pegar a Paradiso, ya está, viste como abriendo el paraguas <risa> Que no entrenó, que yo qué sé, la gente va a ver en vivo en directo, más de mil personas van a presenciar Yo puedo salir 1298, paraíso va a salir 1299, atrás mío seguro <risa> está lo que yo le recomiendo recién eh, si hemos escuchado hablar que, y también le recomiendo esto a todos los oyentes que si no hicieron nada hasta ahora no busquen hacerlo mañana ya está eh, corran la carrera, la con lo que tengan no, no busquen salir a entrenar mañana porque lo único que van a lograr es, es llegar cansados al domingo o sea, muy buena regulación ¿eh? muy buena ¿eh? Eh, eh, personal trainer, eh, el señor Tabasco, ¿eh? Muy bien. Mm, un kiosquito más no tendría <risa> nada más. <¿no? risa> hay que longar mucho antes de la carrera. Hay que elongar un poco antes de la carrera, hay que eh, tomar un buen desayuno, hay que tomar una en calor, eh, sí, eso es importante. Además, aprovecho para recordar que la entrega de la remera de la carrera se va a ser a partir de las 7 de la mañana. La ah. carrera es a nueve y media puntual. Así que no lleguen con el tiempo justo, porque si van a la noche de la mañana van a encontrar una, col una enorme de, de hinchas pidiendo retirar su remera, eh, con lo cual puede ser que eh, no puedan, esas personas no puedan regalar horario de su carrera. Entonces les recomiendo que vayan bien temprano, que vayan, que van a poder estacionar en el estacionamiento que tiene el club, que retiren su remera tranquilo y que hagan un entrada en calor para poder largar puntual a las nueve y media. Bueno, muy bien Lautaro, eh, recordamos también que hay premios muy importantes eh, Un viaje para dos personas, tanto masculino como femenino ¿eh? Eh, Al ganador de, es, del masculino eh. Los viajes son, el primer premio, un viaje para dos personas Durante siete días a las Cataratas del Iguazú Y el segundo premio, eh, lo mismo, un viaje topago ¿eh? Un viaje eh. para dos personas a Merlo, San Luis Quiero agregar que todo esto fue... Eh, gracias a la gente de Piñero Travel, que puso los viajes a disposición de la organización, tanto Piñero como la empresa VIC, Trani Camaleón, hacen posible la financiación de todo este evento. Sin ellos no no lo podríamos estar haciendo. Sí, señor. Y todo el todo el dinero va destinado al predio Tita Matiusi, a construir esa quinta cancha. A Racing no le sale un peso hacer ser eh, organizada esta maratón, todo corre por cuenta de paso a paso racista y las empresas que recién mencionaba precisamente Lautaro eh, el mensaje es muy claro Ir en familia, llevar, está todo permitido, llevar mate, el termo, galletitas, facturas, si no querés correr podés ver, compartir un buen momento entre hinchas de Racing, en un día muy particular, justo el 4 de noviembre, entrar al campo de juego, mirar todas las alternativas que tenés para ayudar a Racing y pasar un buen momento en familia, con un clima que anuncian que va a ayudar, ¿eh? Bueno, bueno. Eh, a pleno sol será. Está muy bueno lo que dijiste, no vengan solamente a correr la carrera, traigan su cámara, su mate, su galletita, vengan a, a compartir un momento con muchos racingistas, eh, antes, después de la carrera, eh, va a ser un día muy lindo, así que eh, está bueno que, que lo puedan disfrutar. Eh, ¿Vas a todo, correr vos, Lautaro? La no, no, no, no, eh, no voy a correr, la organización de la carrera demanda muchos detalles a, a tener cubiertos, así que no, no voy a cerrar la partida. Una pena porque... Seguramente Paradiso te iba a necesitar Que los últimos kilómetros a UPA Lo puedas llevar Acá lo mira no, Paradiso y se ríe me, No, no, no bro, bro, bro. no termina, Morris No termina sí, No ti, La puede terminar caminando En el hay una pequeña subidita Si se han cansado, ha va a costar Va a costar La UTA está en el contacto Esperemos que estos 300 lugares lugar Que hay para la maratón de Racing Se agoten rápidamente Yo creo que sí Que esto va a pasar El, el hincha de Racing es muy hincha de Racing y, y piensa también en dar una mano Y hoy 100 pesos 100 pesos no tiene mucho valor que digamos Vas al supermercado te compras cuatro o cinco productos Con 100 pesos que te duran un día ¿Cómo no vas a poner 100 pesos para darle una mano al club? Y va a pasar el momento que van a pasar Y para ser parte de la primer maratón oficial Racing Club Avellaneda Lautaro, muchas gracias por el contacto ¿eh? Y nos reencontramos el domingo Un abrazo grande y hasta el domingo. Hasta el domingo. Adiós. Bueno, ahí estaba. Lautaro Tabasco hablando entonces de la organización de la maratón Racing Club de Eh, una buena, una buena oferta para el hincha de Racing, para que se acerquen, para pasar un buen momento, como decíamos, no es solamente ir a correr, si no pueden correr o no quieren correr, caminar. Eh, no es obligación, puedes caminar, caminar, o te puedes quedar por ahí tomando mate, eh, asientos sociales con la gente, ir en familia, eh, tomar sol, tomar sol dentro de la cancha, inclusive en el campo de juego. ¿Qué más querés? Eh, ah, yo sí quiero algo, vender, porque si no nos van a echar tanda y venimos, dale. Argentina.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 Kujimi es Fabio Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cujini. No te confundas. Lima83 ww.cusimi.com Kujimi Fabio Fabi La peluquería. Lo demás es solo imitación.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 Cureband Apósitos Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband El líder mundial en apósitos Distribuye Bull Sociedad Anónima Señoras y señores Con ustedes el nuevo camaleón El camaleón entra, el camaleón Disfruta seguro, tenes camaleón Hay un nuevo camaleón Entra a wwwel camaleóncom y conocelo Camaleón, disfruta seguro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 Bastante lindo en cuanto al tema de las charlas que tuvimos Hablamos con Campo en el arranque, después el médico Tratando de decirle al hincha de Racing que se quede tranquilo Que lo de Centurión fue solo un golpe, que no hubo problemas Más allá de esto, que es un pibe que resiste mucho Los golpes por su forma de jugar, por su elasticidad Lo hablaba recién el médico con nosotros Y recién con Lautaro Tabasco, hablando de la maratón del domingo Acuérdese, hincha de Racing, siete y media de la mañana Si estás anotado, si estás dentro de los mil ...siete y media de la mañana en el cilindro... ...para ir a retirar tu remera... ...y poder participar de esta maratón... ...para pasar un día... ...lindo entre hinchas de Racing... ...en una fecha histórica para la academia... ...tratando de... ...correr y tener como excusa... ...esos cinco kilómetros... ...algunos correrán, otros caminarán... ...ahora sí llegó el momento de escuchar... En ...los últimos minutos al hincha de Racing que ha llamado... ...a ver Gastón... ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes... ...habla Daniel acá escuchando y tratando de participar... ...como todos los días... ...el técnico para mí... No va a cambiar, porque está en su ADN futbolístico. Eh, yo creo que yo personalmente me quedaría sin ningún referente y jugaría con Fariña y Camoranesi adentro de la cancha. Total es el momento de quemar las naves, ya está. La sumatoria de puntos está prácticamente asegurada, así que me parece que llegó el momento de arriesgar. Y de cara al futuro digo, estamos bien, si hay que vender un chico para solidificar la institución, me parece bien. Ahí estaba el amigo tratando de explicar y, y, y contar, ¿no? Esto de que, de que él cree que su día, tiene esta forma de jugar y que no va a cambiar. Y que de acá al final del torneo va a seguir jugando de la misma manera. A ver, Gastón, otro hincha de Racing. Hola, Eduardo Matadera. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? La verdad, el único partido que jugó bien Racing fue con Colón. Después, es una vergüenza, jugamos en la cancha de Racing a defenderlo con Newt y no folguito, ni jugar jugador volmito ni eso nada eh, el problema es que no, no los delanteros no forman parte del esquema de sueldía porque tienen que bajar a, a jugar a, a, a defender entonces no hay que llevarle la pelota a los delanteros no es cuestión de sano de o de campo no funcionan porque en el juego no pertenecen a, a, al esquema de su bendiga ahí está el Con Independiente también Racing jugó bien Pero bueno, eh, es una historia que, que es muy poco para tantos partidos ¿Me queda tiempo para alguno más gastón o, o cerramos ya? Nada, bueno, nos despedimos Mañana seguramente seguirán eh, llamando y, y obviamente los que quedaron hoy y los de mañana Van a estar el día jueves Quédense que ya viene la gente de Huracán Planeta Globo con Raúl Fernández Con Guille Corbeto, Pato Burlón y toda la banda de Huracán eh, Para tratar de bancar una hora Eh, a puro globo, Un Huracán no viene bien, pero bueno, eh, siempre es bueno saber qué pasa. Eh, espero que, que se queden escuchando a los amigos de Huracán ahora con Planeta Globo. Nosotros mañana nuevamente de las 19. Gran abrazo y nos vemos. AM 570, la experiencia en rap. Argentina lo sabe desde siempre.